¿Buen día para cómo andas bien vos bien bien un saludo para vos y, y toda la, la audiencia bueno eh, hoy a eh, primero vamos a dar un aviso eh, para que para que por ahí estén atentos la, la semana que viene el viernes a las 18 voy a voy a dar una charla que es abierta gratis etcétera para la facultad en, en el marco de la facultad de ciencias económicas sobre finanzas descentralizadas es un tema de criptomonedas un poquito más avanzado de lo que vemos acá en la columna, y es como una segunda charla de una que yo di en abril, que va a estar disponible para quienes quieran hacerlo, para, para ver primero, para como entrar en tema, ¿no? Bien, Así que, ¿cómo, bueno, ¿cómo tienen que hacer de, para...? Dejo ¿cómo, ese avisito. Bien, ¿y cómo tienen que hacer para...? Eh, en esta, esta semana la facultad va a estar en, en sus redes sociales promocionando, yo ah, la voy a poner en la mía, y, y de última, el viernes que viene, vamos a tener ya los links y eso, bien. porque va a el viernes a la tarde. Perfecto. Pero bueno, para que se vaya conociendo. Eh, hoy vamos a con un caso que pasó esta semana eh, en el mundo de las criptomonedas y también en el, en el mundo de las finanzas eh, tradicionales que lo vimos en, en nuestro país. Vamos a analizar otra cuestión de esta de, de, de las que nos tenemos que plantear cuando nosotros nos decidimos en invertir o ahorrar en criptomonedas. Eh, lo que siempre decimos, ¿no? el, el, el planteo de esta economía argentina con los problemas de inflación Te escuchaba con, con Pancho Falliani en esa descripción, que es la que vivimos todos y todas todo el tiempo, ¿no? Entonces, sí. en eso, al que le sobra un pesito, eh, el tema es cómo mantener ese valor, ¿no? Lo bueno que tienen las criptomonedas es que se pueden invertir o se puede entrar con 10 dólares, con 15, con 20, hasta con el que tiene o dispone de más puede hacerlo, eh, puede hacerlo con otros valores, ¿no? Pero es en esto bastante... Eh, Inclusivo, ¿no? O sea, y, y para público en general. Nosotros en la última en la última columna nos pusimos el foco en qué comprar, ¿no? ¿Te acordás que hicimos una categorización de las criptomonedas de acuerdo al riesgo, a las a, a los intereses que nosotros teníamos, ¿no? Entonces, bueno, es como que cumplimos con una respuesta con una pregunta, respondimos a una pregunta que es qué comprar. Hoy nos vamos a enfocar a cuándo comprar, que es otro otro tema, ¿no? Para hacer esa inversión Eh, si sí, sí, sobre todo no las de precio estable, las de precio estable siempre van a valer lo mismo, las podemos comprar en cualquier momento, digamos, ¿no? En uh -huh. relación a eso, las que están atadas al dólar o que están atadas al oro, que tienen una variabilidad muy chiquitita, prácticamente lo que vamos a hablar hoy no importa. Ahora las otras, las que sí tienen variabilidad es el factor fundamental porque tienen mucha variabilidad en el precio como veníamos hablando. Entonces, para responder esta esta esta pregunta de cuándo comprar Vamos a analizar un caso que pasó esta semana el lunes. El lunes en una revista en una revista en, en un sitio de noticias financieras internacionales bastante prestigioso sale una noticia que Walmart, Walmart es el, la cadena supermercado más grande del mundo, que Walmart había eh, firmado una, un acuerdo, un convenio con Litecoin, ¿no? que es una criptomoneda, uh -huh. para incorporarla para sus pagos para para su transacción. Esto obviamente disparó el precio del Icon y de toda las criptomoneda de y aumentó 30, 40% en minutos el precio del Icon, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ahí en ese momento mucha gente cuando lee la noticia se da cuenta que, que digamos el ambiente criptográfico va teniendo espaldarazos positivos, lo que hablamos en El Salvador, en otros países que se van incorporando de a poco. Y, y falta algo como esto. El día que un, que una cadena grande de supermercados las acepte, eh, va a tener un impacto mucho muy superior. no Entonces, todo el mundo lee esa noticia como positiva y va a comprar. Cuando va a comprar, obviamente ya el salto lo hizo de 30 a 40%. Claro. El mercado funciona así, automático. Ah, ¿Qué no puede haber pasado? Vimos la noticia, nos, nos sentimos que, que era teníamos unos pesos ahí, vimos la noticia, fuimos y compramos lo nos quedamos contentos sigue subiendo el, el precio porque el precio tuvo un, un pico y después volvió a subir con todo y en un momento se desploma y se cae y, y se va 50% abajo todo en una hora qué pasó pasó lo que sería también en, en, la, en la en la en la en la columna venimos hablando de estafas estafas más tradicionales o como como hay, hay gente que se apodera de, de nuestro dinero con malas artes, y pasó una estafa en el mundo digital que como un mercado totalmente desregulado, es, es muy tendiente a estas cosas. ¿Qué pasó? Esta, un grupo de gente, hackers o lo que fuera, se está investigando, hackeó la página de esta de este sitio de noticias eh, financieras que es importante, o sobornó algún empleado, algún periodista... Sin, sin escrúpulos, digamos, y pusieron la noticia redactada de la forma que lo hace la página, todo el mundo se lo creyó. Seguramente esta persona tenía Litecoin comprado barato. ¿Y qué hizo? Esa, esa gente estaba esperando que, que que que se produjera esa subida de precio tan importante para vender en el momento. Entonces, no... Eh, Obviamente cuando sale llega a Walmart, llega a la misma página, se dan cuenta, empiezan todas las desmentidas, el precio se Desplomo. se viene abajo, ¿Vale? esa persona no nos sacó la plata a nosotros a unos precios eh caros, e hizo un 50% de su capital en un ratito, ¿no? Entonces eso es lo que se llama pump and dump. Ya lo vinimos hablando que es cuando hay hay interés en el mercado que hacen subir mucho el precio con noticias. Eso es la parte de pump, de subir y después Largan una noticia o, o se descubre la verdad y eso se cae, pero ellos ya vendieron, entonces ahí viene el DAP, que la caída. Lo mismo pasó con las acciones argentinas y el mercado de acciones argentinas en general después de las PASO. No se sé, venía generando un rumor financiero y todo que con las PASO que si pierde el gobierno que se suben las acciones, que eso perdió el gobierno, subieron un montón las acciones, pero en el minuto uno, después que... Que, ¿Que hicieron el saldo o empezaron a bajar, a bajar, a bajar? El que compró con la noticia ya compró caro y después le bajó. no Entonces, en este cuándo comprar, una de las reglas que nosotros tenemos que tener es que no se operan noticias. Nosotros nunca, porque nosotros somos en un mercado enorme de muchísimos millones de dólares, y si vamos al criptomercado, miles de millones de dólares o de millones de pesos, si vamos al mercado local, somos... Uno, ¿cuándo te acuerdas cuando veíamos ballenas, pececitos, qué sé yo? Somos la, la unidad más chiquita, entonces siempre tenemos la información más tarde, siempre vamos a perder. Siempre si nosotros operamos noticia, vamos, si la noticia es de caída, vamos a ir a vender en el precio más bajo porque después el, el precio siempre rebota. Claro. Entonces, una de las cuestiones que se tiene en cuenta no se operan noticias. La otra cosa que estaba bueno como para como para ir eh, bajando en, en la columna es ¿Qué es Litecoin? Litecoin es un Ford, esa criptomoneda que usaron, ¿no? Porque está bien usada, ¿no? Obviamente los estafadores no son improvisados. Usaron una criptomoneda que es un Ford de Bitcoin. ¿Qué quiere decir esto? Que es una copia de Bitcoin adaptada. Las criptomonedas en general, la de más uso, como esto, público y todos tenemos que saber el código fuente de los programas que hacen funcionar estas criptomonedas, todo el mundo los puede mirar y los puede usar. Y como yo te dije, cambiamos el nombre y donde dice Bitcoin le ponemos Kermes coin y sacamos nuestra moneda, ¿no? Claro. Esta gente, en el 2011, o do, no, en el 2012, o 2013, o sea, hace mucho, hizo una adaptación de Bitcoin adaptada para transacciones pequeñas. Entonces, era es muy probable que una cadena de este tipo pueda usar una criptomoneda de estas. Claro. Es una de las más viejas, es segura, está adaptada para transacciones pequeñas, se puede... Eh, se puede el tiempo en el que se reflejan las transferencias es mucho mayor al de Bitcoin, entonces está pensada para que yo le compre al almacenero y el almacenero en el momento vea que le que le acredite los fondos, ¿no? Entonces, bueno, está bien elegido. Y bueno, un proyecto que hay que tenerlo en cuenta. Tiene algunas cosas buenas, como Bitcoin también tiene supply fijo, o sea, la cantidad de Litecoin que va a haber en toda la historia son fijos, entonces es una moneda deflacionaria también. Y tiene el problema de Bitcoin de la prueba de trabajo, o sea, consume mucha energía. No nos gusta por ese lado, ¿no? O sea, el, el proyecto que usaron es ese, hay que conocerlo, está es uno de los más importantes eh, con esta idea, pero yo creo que la cuestión esta, esta ambiental le va a terminar jugando en contra en su propósito de hace 10 años, que era ser la moneda de, de cambio para transacciones pequeñas, porque vamos a poner alguna que sea más amigable con el ambiente en el momento que se haga, porque el tema ya está en, en discusión, ¿no? Claro. Sí, entonces sí. bueno, para para concretizar, entonces y responder cuándo compramos, nunca operamos noticia. O sea, nosotros tenemos que ser conscientes de que somos lo más chico del mercado, que cuando sale la noticia, ya el efecto que la noticia tiene en el mercado ya impactó. Entonces vos vas a estar corriendo de atrás. Claro, y sea sea una fake news o sea una noticia o sea ver, o sea o positiva o es lo mismo, claro, la, sí. la, la la realidad es que estos activos tienen Eh, un patrón en su precio que es como el, el disco de un ser, eh, la hoja de un cerrucho, ¿viste? Subida, bajada, subida, bajada, subida, bajada. Si nosotros sí. operamos por noticia, vamos a ir a comprar en la subida, ponele que la noticia es buena, y después nos vamos a comer toda la bajada. Claro. Sí. Y después va a subir de nuevo, pero muchas veces nosotros en esa bajada vamos a necesitar la plata, vamos a pensar que va a seguir bajando, entra la parte psicológica y es probable que vendamos a pérdida. Claro. Entonces no se opera por noticia. Como le decía, cuando se opera o cuando se compran estas cosas las que tienen precio variable en general uno, tienen que ser bastante pensado, razonados, proyectos buenos de los que yo marqué como que eran proyectos con fundamento, o sea, Bitcoin o algo con fundamento, y como le decía, tenemos el, la, el, el diente de de serrucho, no vamos a operar ni cuando está más arriba ni cuando está más abajo. Porque cuando está más arriba podemos si compramos nos comemos la caída y cuando estamos abajo no hay nada que te diga que siga que algo puede dejar de bajar. O sea, algo puede seguir bajando. Entre los entre los, los, los picos y los valles siempre hay zonas que se llaman de rango que son zonas o de acumulación que están el, el tiempo bastante tiempo en un valor en un valor medio fijo vari, con poca variabilidad. Ahí es la nuestra. Ahí vamos a comprar nosotros. O sea, nosotros vamos a comprar en una época de poca variabilidad pensando que como el proyecto es bueno va a subir. ¿no? O sea, esa sería la conducta que tiene que tener un pequeño rista o inversion. Y no comprar la noticia lo, eh, los Yankees o lo, lo, en general en el, en el lenguaje de de criptomoneda eso se llama comprar por fomo. Fomo es una eh, una abreviatura de fear of missing out. ¿Qué quiere decir en inglés? Me estoy quedando miedo a quedarme afuera. Entonces yo digo que vamos, va a subir todo, va a subir todo, y me tengo miedo de quedarme afuera y compro, y junto compro cuando ya subió. claro esa sería el, el control de nosotros, pequeño barrica, tenemos que ser muy eh, fríos, ¿no? Porque eh, en lo que compramos, y basarnos siempre en qué comprar, en el artículo anterior, cuándo comprar, un poco eh, es es lo que estamos planteando ahora. Bueno, muy bien, en, en Ramiro. Eh, completo. Bueno, eso es sí si nos sobra, pero con poquito se puede se puede ir, ir armando. ¿no? Sí, más vale. Eh, bien, muchísimas gracias y bueno. nos reencontramos el próximo viernes y le damos difusión a la charla que vas a dar también el viernes, pero a la tarde eh, a través de la plataforma eh, Zoom. Zoom. Sí, viernes, eh, viernes 24 de septiembre, 18 horas. Excelente, Ramiro, nos reencontramos. Que tengas chau, buen chau. fin de semana.